En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, con Rosmari Alonso. El programa que madruga contigo. Son las nueve en punto de la mañana de este lunes 6 de marzo. Comenzamos una semana que va a terminar con temperaturas de hasta 30 grados. Hoy, tras la lluvia de esta madrugada, no habrá más precipitaciones. Alcanzaremos una máxima de 21 grados. Ahora, el termómetro de Teleelch indica 11,3 grados de temperatura. Iniciamos la semana del 8 de marzo, esa semana violeta, este programa lo vestiremos de ese color para seguir defendiendo la necesidad de conseguir una sociedad más igualitaria. Además, las cofradías y hermandades se preparan para la Semana Santa y los actos de cuaresma se suceden. No podemos olvidarnos de la precampaña electoral, los socialistas inician su programa a pie de calle y han escogido los mercadillos para vender su gestión e imagen. Ayer se vio al alcalde, concejales y militantes paseando por el mercadillo del Estadio Martínez Valero. Escogieron un buen día, jornada soleada y alegría entre los aficionados del Elche Club de Fútbol que vivieron con emoción la segunda victoria del equipo Franji verde frente al Mallorca. De infarto fue el final del partido del sábado. Hoy les contaremos que la Policía Nacional detuvo en Elche a una pareja que ha ingresado en prisión por captar a través de falsas agencias de modelos y productoras de cine a mujeres para obligarlas a ejercer la prostitución y algunas de ellas las agredían sexualmente. Se han identificado a 120 víctimas y la investigación continúa abierta. Lo acabamos de escuchar. Hoy los padres y madres del Colegio Público Rodolfo Tomás y Per retoman las movilizaciones para reclamar al equipo de gobierno celeridad en la puesta en marcha de la ampliación del centro, ya que denuncian que algunas clases se tienen que dar en los pasillos por falta de espacio. También hoy lunes, el Sindicato Médico ha convocado huelga en la sanidad pública en la Comunidad Valenciana por la situación límite que sufre la atención primaria. Reclaman más inversión para dignificar la atención de los pacientes y evitar que los médicos abandonen la sanidad pública. Y Asaja Elche reclamó seguridad hídrica para garantizar la agricultura e impulsar la economía ilicitana durante la Gala del Agricultor del Año, que tuvo lugar el sábado por la noche. La representante española de Eurovisión, la ilicitana Blanca Paloma, fue recibida por el alcalde en el Ayuntamiento. Acudió en compañía de sus padres. La cantante explicó que va a a retocar su EAEA ea con música más electrónica para su actuación en el Festival Europeo y el alcalde le aseguró que se instalarán varios puntos en la ciudad y en su pedanía para facilitar a la ciudadanía seguir la gala en directo de forma masiva. Y en la crónica deportiva, Paco Gómez nos cuenta que el Elche Club de Fútbol venció al Mallorca por 0 a 1 con gol de Lucas Boyé en los últimos minutos. Ahora está a 13 puntos de la salvación. El VAR, en esta ocasión, intervino para anular el gol del Mallorca. Tras el pitido final, el Elche dedicó su victoria al exjugador Pelayo Novo, fallecido la pasada semana. Informativos en TeleElch Radio Marca. Pues cuando pasan cuatro minutos de las nueve de la mañana, comenzamos nuestro relato informativo contándoles que la unidad política no se ha conseguido en la defensa del trasvase Tajo Segura, y eso que era necesaria la propuesta del presidente de la Diputación de fijar una estrategia jurídica común con el Consejo. ...ha sido rechazada por Chimo Poch. ...el alcalde, en la gala del agricultor... ...del pasado sábado anunció el millón de euros... ...que destinará a los agricultores del Camp de Elche... ...en concepto de ayudas de 500 euros... ...y la creación de una mesa sectorial... ...para solucionar la problemática... ...de las palmeras dispersas en las pedanías... ...además en su discurso recordó... ...que el gobierno municipal llevará... ...a los tribunales junto al gobierno valenciano... ...al Consejo el recorte del trasvase Tajo Segura recurrir junto con la Generalitat el decreto del Gobierno de España que aumenta el caudal ecológico y que pone en jaque el trasvase Tajo Segura que tan importante es para la agricultura y digital. Por eso lo que os quiero decir con claridad y con contundencia es que vamos a ir con la Generalitat Valenciana a los tribunales a defender un trasvase que consideramos que es absolutamente esencial. El presidente de Asaja, Pedro Valero, en este programa enumeró las reivindicaciones del sector, el agua en primer lugar, una política agraria común más justa, mejor cobertura móvil en las pedanías y una nueva ordenanza rural que garantice la convivencia vecinal en el Camp Delch. Eh, hay falta unas ordenanzas rurales para que regule todo, porque eso hay un poco de, de limbo en el tema. Son... Mi realidad es cosas sencillas, pero el tema de cómo, a qué distancia se puede plantar un árbol del INDER de otra finca, las, el, si la gente puede entrar, no puede entrar, todas esas cosas que con unas ordenanzas rurales evitarían algunos disgustos y algunos problemas. Que hay entre, la, entre los, la actuación, como digo yo, sí. la relación que hay entre, <risa> entre, agricultores, entre agricultores y entre los que visitan el campo y los agricultores. El presidente de Asaja, Pedro Valero, además entregó este año el premio del agricultor del año a los hermanos Más Serrano, Francisco y Manuel, quienes recogieron el testigo de sus padres y fundadores de la empresa Frutas y Hortalizas Más Serrano, ...en 1960. Y los socialistas de Elche también... ...el viernes por la noche entregaron sus premios... ...Lola Puntes por la Igualdad... ...a tres mujeres... ...a la investigadora Nuria Reche... ...secretaria de la Red Feminista de Derecho Constitucional... ...a Pilar Sánchez, primera mujer española en obtener el grado superior de profesorado de la Asociación Francesa de Maestros de Danza Clásica y Mejor Actriz de Teatro Independiente. La tercera galardonada fue Ana Marchante, socialista represaliada y presidenta de la agrupación local socialista. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asistió como invitada a este acto al que acudieron en el Hotel Huerto del Cura 350 personas. La ministra reflexionó sobre el 8M, dijo que las mujeres del PSOE no van a permitir un paso atrás en la lucha feminista. La escuchamos. En materia de igualdad, no vamos a permitir ni un paso atrás en materia de lucha contra la pobreza. No vamos a permitir ni un paso atrás en materia de avance de la ciencia. Y los padres y madres del Colegio Público Rodolfo Tomás y de del Altet han retomado hoy las movilizaciones. A las 9 de la mañana se están concentrando ante el centro en protesta por el retraso del proyecto de ampliación del colegio prometido en el plan Edifican. Llevan cinco años esperando a que comiencen las obras de ampliación y están viendo que los trámites no se han agilizado. Por ello volverán a protestar en dos ocasiones más durante este mes de marzo. Porque piden al equipo de gobierno soluciones, según nos ha comentado en el programa La Glorieta, el presidente de la AMPA, José Bertrán. A ver, pero aquí no, aquí no se trata de volumen, aquí se trata de que el ayuntamiento nos pueda contestar y nos pueda dar una solución. Es decir, los plazos que el ayuntamiento ha establecido, que podamos recortarlos. Y que esto no nos vayamos al 2026 o 2027. Es decir, si para finales del 2025 o incluso del 24 pudiésemos ver empezar la obra, pues sería una satisfacción para todos. Hoy también hay huelga en la sanidad pública en la Comunidad Valenciana. El Sindicato de Médicos la ha convocado por la ruptura de las negociaciones con la Consellería para mejorar las condiciones laborales de los médicos en atención primaria y especializada. Los paros se mantienen de momento ante la falta de acuerdo con el conseller para los primeros lunes hábiles de marzo, abril y mayo. Desde el sindicato reclaman dignificar la atención a los pacientes y evitar que los médicos abandonen la sanidad pública. Y hablamos de otro asunto. El viernes estuvo en Elche el ex agente del CNI y escritor Jaime Rocha, presentando su tercera novela, Alta Traición, en el CEU San Pablo. En la Glorieta lo entrevistamos y nos contó las operaciones en las que estuvo involucrado y que ha llevado a sus novelas. Comenzó con El Dorado Canyon, su misión en Libia para encontrar a Gaddafi. Su historia se convirtió en un bestseller y fue premiada en Estados Unidos y ahora se llevará al cine. En su segundo libro, El Muro, habla de cuando estuvo en Praga vigilando lo que iba a pasar en la antigua Checoslovaquia y ahora, en su tercera novela, cuenta cómo hubo un complot para desacreditar al director del CNI, el teniente general Manglano. Con su novela, pretende reivindicar su, su figura y la importancia que tuvo en los servicios secretos de inteligencia de este país. Y, y hubo algunos políticos que se equivocaron con él que pretendían utilizar al Servicio de Inteligencia para, para fines políticos o personales y eso es lo cortaba de raíz. Lo cortara de raíz y, claro, eso no, no gustaba. Para este exagente es fácil desacreditar al CNI porque saben que nadie de dentro puede defenderse. Una cosa clave y es que el Servicio de Inteligencia ni sus agentes pueden defenderse y se pueden verter sobre ellos toda clase de... De, bueno, de calumnias y de maldades que ninguno saldrá jamás a la prensa ni a ningún otro medio a, a decir que aquello que se está diciendo es mentira. Eh, yo yo tengo, juego con la ventaja de que yo ya no estoy ahí, no estoy sometido a esa disciplina del secreto. Para estas cosas, quiero decir. Opina que los secretos de Estado deberían desclasificarse algún día como ocurre en otros países y considera que nunca se está a salvo porque los enemigos del Estado no descansan. salvo pues no se está nunca. ¿eh? Los enemigos externos e internos no paran. No se dan por vencidos. Por muchas derrotas que se les instinja, eh, resurgen otra vez. Y bueno. Desgraciadamente la seguridad es un tema... ...importante para todos los países... ...y una democracia como la nuestra... ...tiene que estar permanentemente vigilante. Y la seguridad ciudadana también es clave... ...para este municipio... ...abrimos aquí la crónica de sucesos... ...para contarles que la Policía Nacional... ...ha detenido a una pareja por explotar sexualmente... ...a 120 mujeres en Elche... ...a las que captaban a través de falsas agencias... ...de modelos y productoras de cine... Algunas las agredían sexualmente y a todas les obligaban a aportar dispositivos de geolocalización para estar disponibles en todo momento. A los arrestados se les imputan los delitos de agresión sexual continuada, prostitución coactiva y falsedad documental. La investigación se inició cuando una de las víctimas contó a la policía que había sido explotada sexualmente durante más de cinco años y violada sin haber denunciado hasta el momento por temor a represalias. En los registros domiciliarios en Elche y Novelda, los agentes encontraron suficientes pruebas para acusarlos e identificar a 120 víctimas. Los arrestados tras pasar a disposición judicial han ingresado en prisión y la investigación continúa abierta en busca de más víctimas. Por otro lado, la Policía Nacional de Elche ha desarticulado un entramado criminal que controlaba el almacenaje, distribución y venta al por menor de productos falsificados en todo el Levante. La organización contaba con una tienda en el barrio de San Andrés de Murcia, a modo de tapadera. La portavoz de la Policía Nacional, Raquel Carpio, nos explica cómo vendían los productos falsificados. Los clientes primero iban a la tienda legal y le decían al tendero qué querían comprar. Este llamaba a otro miembro de la trama y le entregaba la llave del piso tienda donde estaba el producto falsificado. Después eh, llevaban hasta allí al cliente para que eligiera los artículos que quería comprar. Cada uno de los pisos eh, tenía un... ...un tipo de producto falsificado". Para acabar con este entramado... ...se llevaron a cabo 10 registros simultáneos... ...y participaron más de 50 agentes... ...se estima que el valor de lo incautado... ...supera los 10 millones de euros... ...los tres detenidos tienen entre 39 y 56 años... ...y se les imputa un delito... ...contra la propiedad industrial y otro... ...por pertenecer a un grupo criminal. Y la policía local de Elche arrestó el pasado mes de febrero de madrugada a una mujer de 39 años por morder y amenazar con un cuchillo al hombre que la cogía en su domicilio de la calle Olegario Don Omar Siller en Carrús. Una amiga de este hombre fue quien llamó a la policía y fue testigo de la agresión ocurrida tras pedirle al propietario que le devolviera las llaves del piso. Cambiamos de asunto, abandonamos la crónica de sucesos para contarles que la calle Federico García Lorca continuará en obras al menos hasta como mínimo hasta el mes de mayo porque Ayahuas del está llevando a cabo los trabajos para cambiar todo el alcantarillado. Los vecinos y comerciantes están molestos por la tardanza y la duración de estas obras y por eso han emprendido recogida de firmas. Es una noticia que nos cuenta Iciar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Ross. Los vecinos de la calle Federico García Lorca se quejan de la tardanza de las obras de su calle para cambiar el alcantarillado. Comprenden que estas obras se tengan que acometer porque las tuberías de sus casas y negocios eran muy antiguas, pero no comparten que los trabajos duren tanto tiempo. Las obras de del se comenzaron en enero y se prevé que duren unos cinco meses, por lo que finalizarían en mayo o bien en junio. Los vecinos denuncian que tienen toda la calle y levantada y que está afectando ya a las ganancias de los comercios porque o no ganan nuevos clientes o los habituales prefieren irse a otros cuya calle no esté en esas condiciones y para las personas mayores pues también es un problema para acceder a sus casas en obras así como para los padres que van con los carritos de sus hijos por todo ello han impulsado una recogida de firmas y se la trasladarán al ayuntamiento para exigir celeridad a estas obras de alcantarillado. Gracias Isia pues vamos a escuchar a uno de los vecinos y comerciante afectado por estas obras, Pablo Estopiñán. El gran problema es que no pasa nadie, que no sean gente que tiene que pasar porque sí, ¿no? no estamos moviendo para intentar recoger firmas de una manera legal y efectiva, porque al final no queremos recogerlas como si fuera para, para un colegio y tiene que ser algo que tenga peso. Y es momento de recordar los asuntos más destacados aprobados en la última Junta de Gobierno. Nos lo cuenta... Marga García, muy buenos días. Buenos días, Rostras. Aprobar el proyecto del futuro pabellón de deportes inclusivo de la ciudad el pasado viernes en Junta Local de Gobierno se dio un paso definitivo sacando a concurso público las obras de este nuevo Palacio de Deportes que tendrá una capacidad para 3.000 espectadores además de una gran pista polideportiva. Allí se podrá desarrollar cualquier deporte inclusivo de ahí que la infraestructura deberá ser totalmente accesible. Será un edificio moderno e innovador en el entorno del cementerio en la parcela donde actualmente se instala el circo quieren que se convierta en referencia provincial no solo en eventos deportivos sino también culturales. La inversión superará los 11 millones de euros y el plazo de construcción será de 14 meses. Las empresas tienen ahora un plazo de 30 días para presentar sus propuestas. En Junta Local de Gobierno también Se adjudicó de forma definitiva el contrato de mantenimiento y conservación de zonas verdes de Elche Parque Empresarial a través de una brigada permanente. Este nuevo servicio tendrá un coste cercano a los 250.000 euros al año y arrancará el próximo mes de abril. Por otra parte, se ha iniciado una nueva licitación para continuar adecuando viales y asfaltando calles y caminos del casco urbano y las pedanías por un millón de euros. Gracias, Marga. Y también, Elche va a contar por primera vez con un servicio dedicado a la prevención e intervención en la salud mental de los jóvenes entre los 12 y 30 años de edad. Por eso, la Junta Local de Gobierno sacó a concurso este nuevo servicio. Escuchamos a su portavoz, Héctor Díez. Decirles que estos eh, talleres y estas actividades pretenden desarrollarse a nivel de dependencias del escorchador y también de los centros juveniles del CHE de todo el término municipal y que, además, en los pliegos de condiciones en los que se pretende dotar el servicio, el programa se realiza a través de cuatro áreas definidas. Educación en ámbitos saludables, prevención del acoso escolar, educación en salud mental y afectivo sexual y, por último, diversidad corporal. También se aprobó el pliego de condiciones para destinar esos nuevos 32 pisos del barrio de San Antón al alquiler social. El plazo para presentar las solicitudes de 10 días y el precio estila entre los 238 y los 353 euros de alquiler en función de la renta y durante un plazo de 7 años. También se aprobó sacar a concurso público los trabajos de modernización de las butacas del Gran Teatro para ganar en confort y mejorar la conservación de un espacio con más de 100 años de historia. Las obras tienen previsto llevarlas a cabo este verano. Elche sigue incorporando nuevos nombres al callejero y otros espacios públicos de los barrios y las pedanías. La calle Limón de Torrellano pasará a llamarse Francisco Pomares García en recuerdo de su primer alcalde pedáneo en democracia y el consultorio médico recibirá el nombre de Doctores Hermanos Llené. Escuchamos al portavoz Héctor Díez hablando de ellos. Sin ninguna duda se trata de dos profesionales de la medicina muy conocidos en estas pedanías que tuvieron un contacto directo con muchísimos vecinos y que al mismo tiempo también pasaron consulta y se dedicaron a las labores también de la atención primaria y de la pediatría en esta importante parte del Camp del Seguimos en Torrellano porque el Partido Popular ha denunciado la puesta en marcha del Centro Sociocultural en esta pedanía. Dice que es una venta de humo por parte del equipo de gobierno. Su portavoz popular, Pablo Ruz... Dice que el proyecto del ayuntamiento no se ajusta a las necesidades que tienen los vecinos de Torrellano. Teniendo en cuenta que Torrellano tiene una unión musical que es capaz de congregar a casi 300 personas en sus conciertos, estar planteándonos un centro sociocultural con capacidad de salud de actos para 100 personas pues nos parece una verdadera tomadura de pelo. Y este pasado fin de semana el alcalde recibió en el ayuntamiento al presidente, al nuevo presidente de la Asociación de Belenistas de Elche, Francisco Gilaver Jaén. Estuvo acompañado del primer vicepresidente, Juan Soriano, y el tesorero, Martín Parreño. Francisco Gilaver es encargado de mantenimiento de la vía pública en el ayuntamiento y forma parte de la asociación desde hace más de 25 años. Hoy lo hemos entrevistado en el programa La Glorieta y ha aprovechado para hacer un llamamiento. ...para que cualquier persona con talento y enamorada de esta pasión... ...la de los belenes, entre a formar parte de la asociación. De carrus en Calle Arnedo, número 5, que de todas formas... Por, ...de momento estamos viendo los lunes por la tarde a partir de las 5... ...el que esté interesado en incorporarse tiene las puertas abiertas... ...puede visitarnos, eh, cuanto más mejor y disfrutando... Con lo cual, al mismo tiempo, aprovecho el llamamiento, ¿no? Que el que quiera incorporarse a la asociación solo tiene que subir. Está un día con nosotros, que vea el tema, y si le gusta, pues se puede incorporar. <risa> Justo un mes después de haber ganado el Benidorm Fest, el alcalde y miembros del equipo de gobierno recibieron este pasado fin de semana en el Ayuntamiento a Blanca Paloma y también a sus padres, tras haberse coronado como nueva representante de España en el Festival de Eurovisión, que tendrá lugar el próximo 13 de mayo. El alcalde le trasladó a Blanca Paloma y a su familia el interés del equipo de gobierno por implicar al conjunto del municipio y anunció ...que llevarán a cabo algún tipo de iniciativa... ...que permita que los vecinos del Altet ...se vuelquen con la artista... ...y que el resto de la ciudad también lo puedan hacer... ...en este sentido adelantado... ...que se buscarán dos espacios... ...uno en la Plaza Mayor del Altet ...y otro en la ciudad... ...que permita a los ciudadanos ver la gala en directo. Y Blanca Paloma dijo que va a realizar... ...algunas adaptaciones de su canción... ...de su EAEA Ea, ...para hacer una versión más electrónica y coral... ...pero sin perder la esencia para sacar todo el brillo de la escenografía... ...un trabajo que se presentará este miércoles, el 8 de marzo. Vea, Hablamos de otras estrellas pero de esas que brillan en el firmamento... ...merece la pena detenerse por la noche a contemplar el cielo... Y no porque haya luna llena, sino para ver a Venus y Júpiter, los más luminosos de nuestro sistema solar, porque estos dos planetas ofrecen, están ofreciendo una imagen que algunos ya han bautizado como el beso planetario, ya que, aunque estén muy alejados, se han alineado, de tal forma que desde la Tierra se les ha podido ver muy juntos y en línea recta. Ahora se están separando. Victoriano Canales, de la Asociación de Astronomía de Ilche, nos cuenta por qué se ha producido este espectáculo. Muy buenos días, Victoriano, cuéntanos. Hola Rosmari. buenos días. Bien, pues esta conjunción planetaria de Venus y Júpiter que podemos observar durante estos días, se da porque, aparentemente, desde nuestra perspectiva, los planetas se ven alineados en la misma zona del cielo, a pesar de la distancia que separa uno de otro, coincidiendo en el mismo punto del cielo. Desde el pasado 27 de febrero hemos estado viendo cómo Venus ha ido ganando altura conforme anochecía, haciendo que los días 1 y 2 de marzo se llegaran a ver muy juntos. Desde entonces, día a día, esta conjunción planetaria se está disipando y no volveremos a verlos tan juntos hasta el año 2040, aunque en abril del año que viene los volveremos otra vez a ver, pero esta vez más separados. Ayer domingo en el Gran Teatro se conmemoró el Día de Andalucía... ...con actuaciones de cante y baile flamenco. Más de 700 personas acudieron a la gala organizada por la Casa de Andalucía... ...que durante 34 años lleva trabajando por mantener viva... ...las costumbres, la cultura, la forma de vivir y sentir... ...de los andaluces en el Che. Cantando en tu romería. Y en lo que se refiere a la crónica deportiva, además de la victoria del Elche Club de Fútbol, este fin de semana hemos tenido homenaje a Manolo Jaén, al creador de la media maratón de Elche hace medio siglo. ...y que es eh, todo un referente del deporte ilicitano... ...el acto se llevó a cabo el pasado sábado... ...en el Palacio de Altamira... ...cerca del lugar donde este domingo 12 de marzo... ...se iniciará la carrera... ...a los hijos de Manolo Jaén... ...el Ayuntamiento les entregó una placa... ...con la silueta de la Dama del Che ...y la camiseta conmemorativa de esta edición... ...la 50, en la que ya se han inscrito... ...3.200 personas... ...lo que supone 1000 más que la edición anterior... ...entre las novedades de la media maratón... ...destaca la presencia de 31 puntos de animación... ...a lo largo de los 21 kilómetros de recorrido... ...esos puntos estarán gestionados... ...cada uno de ellos, por una entidad de la ciudad... Y el cross de Perleta y Maitino reunió ayer a más de un millar de corredores y caminantes. Se llevó a cabo ayer por la mañana y se realizó un recorrido de 10 kilómetros para los atletas y de 6, algo más de 6 kilómetros para los senderistas. Los ganadores de la prueba fueron Carlos Moreno en la categoría masculina y Maje Sánchez en la categoría femenina.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 La primavera llega a Futurmoda, el salón internacional de la piel, los componentes y la maquinaria para el calzado y la marroquinería, con la mayor oferta expositiva en materiales y tendencias primavera-verano 2024. Más de 400 firmas te esperan en Futurmoda, los días 8 y 9 de marzo en Nifa Firalacant. ¡Te esperamos!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 Ilusión fueron esa de entre de jongeren, Fox, cien años jongeren, de jongeren, horen resonar el chintoda españa Ciclo Blanco Dos minutos pasan de las nueve y media y teníamos ganas de poner este sentimiento centenario porque creo que han vuelto, han resurgido las ganas en muchos aficionados, yo creo que en todos los aficionados y no aficionados del Elche Club de Fútbol porque después de la victoria del Mallorca hay ganas de al menos batallar por esa permanencia por muy difícil que estén las cosas para el Elche. Paco Gómez. Estuviste en Mallorca, buenos días. Hola, Ros, buenos días. Sí, allí estuvimos. ¿Solito? ¿De Solitos. los periodistas deportivos de Elche? Sí, allí estuvimos, nosotros solos. ¿Con algún que otro aficionado? Sí, habían, pues, vimos 8 o 10 camisetas y bufandas, eh, incluso algunos extranjeros. Yo vi en el avión, extranjero, vamos, que no hablaban español, con sí. la camiseta del Elche en el avión dos concretamente que luego me los encontré en la ida y en la vuelta o sea fueron solo al partido o si sea, sí, es que ya despertamos pasión eh, claro, por lo que hacemos no. ¿eh? porque como no ganamos por mucho que lo no intentemos y jugamos bien bueno imagínate. pero uno es del Elche gane, pierda o empate esté en primera o esté en segunda o en segunda de entonces eh, yo creo que ese sentimiento no se va a eliminar de un plumazo porque vayas a está en primera división y José Antonio González se quedó aquí no al frente al frente de estos estudios sí, Sí, aquí estuvimos con el resto de compañeros con Adrián Egea y con Abel Viudes y, y disfrutando del partido, pasándolo mal por momentos sobre todo en ese tramo final, pero al final muy satisfechos porque se consiguió lo que llevábamos tanto tiempo buscando, ¿no? Eh, tanto esfuerzo por parte del equipo, se, se consiguió el sábado con esa primera victoria fuera de casa ¡Ojo al lanzamiento de esquina! ¡Ahí va otra vez! Largo, ¡Un ¡Gol! ¡Gol! Parte de la temporada de bueno, Paco, dos días después, todavía, todavía tu, tu voz y tu narración de este gol todavía emociona. El gol de Lucas Boye, el gol de la victoria. Sí, a ver, este año no nos sobran victorias, no se nos caen de los bolsillos y la verdad es que llevamos solo dos. Eh, se celebran con mucho entusiasmo porque independientemente de que la salvación esté muy difícil, pero bueno, es un alegrón, ¿no? Que el Elche gane un partido en primera división y más con lo que le está costando, pues es un alegrón y bueno, pues tiene sin duda valor el, el, el que, en este caso Lucas Boye, que ha marcado dos goles seguidos. Llevaba pues un montón de meses, casi un año, ¿no? Más de un año sin marcar. Sí. Y bueno, el otro día marcó contra el Betis. Parece que ha encontrado ya el camino. Y bueno, quién sabe, si eh, el Lucas Boye que echábamos de menos y añorábamos en los primeros cuatro meses de competición, no lo encontramos ahora al final y nos eh, acerca a la salvación. Ojalá, ojalá, eh, no va a ser solo cosa de un jugador, va a ser de muchos, pero ya no solo Lucas Boye. Por primera vez, eh, Edgar Badía dejó la portería a cero, que por cierto, bonito el, el documento que sacó el Elche ayer cuando se retiraba Edgar Badía, Y eh, se lo decía, se lo dedicaba a su abuela, decía gracias abuela entre lágrimas eh, por dejar portería cero y sobre todo por ganar, ¿no? Eh, bueno, son muchos sentimientos que los futbolistas eh, llevan una auténtica mochila de, de lastre durante toda la temporada y cuando ganas, y más el primer partido a domicilio de la temporada, hacía más de un diez meses que no se ganaba fuera de casa, pues uno explota eh, y, y, y la alegría pues yo creo que se contagia. Sí, José Antonio, vosotros tenéis que mantener el tipo porque eh, dais la cara en la televisión, en teleelche estáis aquí dando la cara, pero explotasteis de alegría ¿no? sí, con eh, este gol eh, de Lucas Boyen. Sí, porque además ganó el que más lo buscó y el que más lo quiso, porque es verdad que la primera parte fue muy igualada, pero en la segunda el Elche fue claramente superior al Mallorca, un equipo que recordemos que en su casa había enlazado seis partidos sin perder con cinco victorias consecutivas y no perdía desde mediados de octubre así que muy contentos y después escuchando a algunos de los protagonistas como por ejemplo el mallorquín Pedro Vigas Sí, más que nada que al final cuando ves que el, el equipo se esfuerza pelea tal, y no tiene buenos resultados pues no es una situación fácil y menos en la que estamos no pero bueno, eh, lo importante es que no paramos de luchar de, de, de intentar conseguir los tres puntos en cada partido y, y hoy pues Nos lo llevamos y esta es la línea que tenemos que salir. Bueno, Pedro Vigas, eh, que hizo un buen partido. Hizo muy buen partido como el resto de compañeros del equipo y sobre todo como los defensas. Creo que hay que, desca hay que destacarlo porque no era un encuentro claro. nada sencillo para los jugadores del Elche, con muchísimas bajas sobre todo en la parte de atrás, después de la escabechina que hizo Iglesias Villanueva en el partido ante el Betis y tiene mucho mérito porque, por ejemplo, Pedro Vigas que llevaba tiempo sin ser titular eh, rayó a un gran nivel, yo creo que fue el mejor de la defensa. Gonzalo Verdú se vació por completo sobre el terreno de juego. Tuvo que ser sustituido ya con calambres, eh, totalmente agotado físicamente y el Ibelton Palacios estuvo como siempre, muy seguro y muy sólido. Y el Elche, pues en uno de esos debes, que es la defensa durante toda la temporada, por fin pudo dejar ya la portería a cero. Es cierto que el Mallorca tuvo alguna aproximación, sobre todo en la primera parte, pero el Elche en general se defendió muy bien y, y eso tiene mucho mérito, sobre todo porque venimos de lo que venimos, ¿no? Sufriendo mucho atrás. Sí, en muchos expulsados y esto convenció Pablo Machín, ¿qué, ¿qué creéis vosotros que has podido sacar de, de este partido frente al Mallorca? ¿Habrá cambios en los titulares cuando regresen después de cumplir las sanciones por expulsión? Pues hombre, yo creo que tendría mm, sentido mantener a los que el otro día jugaron. Es decir, a Gonzalo Verdú, por supuesto a Pedro Vigas, a Palacios, Carmona, en fin, las novedades. Incluso Randienteca, ¿no? Eh, yo creo que hubo cuatro novedades. Y cuando un equipo gana y lo hace bien, eh, normalmente el manual de estilo de un entrenador con sentido común es mantener lo que funciona. ¿no? Tanto sentido tendría que volviesen Magallanes y Rocco porque contra el Betis no lo hicieron mal, pero yo creo que más incluso el mantener a los que el otro día pues, sostuvieron al equipo. Eh, no era un partido fácil porque el Mallorca es un equipo muy físico, de músculo, tiene a Muriqui. El Kosovar, que es un armario ropero de 1,90 y tantos, y, y, y, y bueno, es una bestia. Y el otro día, pues apenas remató una y no lo, no lo hizo bien, pero es que normalmente es un jugador que lleva, creo que, 11 goles. 10 ¿eh? goles. 10 sí. goles en primera división. Wow. El, el mayor basa todo su juego en balones aéreos para Muriqui. Y el Elche, que precisamente no es un dechado de virtudes técnicas ni físicas atrás. Pues sostuvo el 0-0, o mejor dicho, el, el marcador a cero durante todo el partido, que es otra de las notas destacadas, la primera vez que mantiene portería a cero. Eh, pero el mayor que marcó marcó empató, ¿en qué minuto? Porque siempre pues le ocurre Pasada lo mismo. la hora, dio el árbitro ¿no? No era Montero seis minutos de descuento y yo Ajá. se lo decía a Paco en la tele cuando, porque nosotros vamos siempre un poquito sí. más retrasados en cuanto a la señal de televisión, y había dado seis minutos y eran el 96-14 segundos yo tenía claro que por ahí no se podía anular el gol, aunque estaba llegando ya sobre la hora, pero después salió la, la famosa acción de Pablo Mafeo y ese manotazo que le da en la cara a Raúl Guti y, y Por fortuna, pues por una vez, el VAR hizo justicia para el Elche. Eh, yo tengo que decir eh, que José Antonio, cuando eh, sí. marca el gol Muriqui sí. y empatan a uno, lo celebran y tal, todos dijimos, oh, madre, madre mía, otra sí. vez, Por pues, no, por favor, eh, eh, no, por favor. Y en el momento <risa> que los jugadores del Elche eh, rodean al árbitro pidiéndole que visionase el VAR esa jugada, en ese momento nos dan las imágenes y se ve como la mano de mafeo mmm, impacta en la cara de, de Raúl Guti y, y José Antonio decía, lo va a anular lo, si lo miran lo va a anular, sí. yo no lo tenía tan claro ¿Ah, no? Porque, no, porque como el bar <ríe> no, no es amigo de leche, yo desde luego no tenía nada claro, aunque era, era mucho más evidente que por ejemplo es muy similar a la que vimos el día del Betis cuando braceando palacios eh, saca el brazo y le toca en el pecho. Y Miranda se echa las manos a la cara fingiendo claramente. Aquí no finge Guti, que es que le da en la cara. O sea, esta era mucho más falta, ¿no? Y en la del Betis pita la falta, le saca a María Palacio y encima es la jugada del penalti que, le, que origina la victoria de, del Betis. Aquí no había duda, pero claro, uno duda. Con, viendo las actuaciones del VAR contra el Elche. Pero es cierto lo que decía José Antonio, si lo ve lo tiene que anular. Bueno, pues hubo dos o tres minutos en los que el árbitro no fue a verlo no. porque quería mantener a todo el mundo tranquilo, todo el mundo le protestaba, sí. fue al banquillo del Elche, fue al banquillo del Mallorca, hablaba con los jugadores y no iba a ver la jugada, claro, hubo tres minutos ahí de infarto. Y cuando va a ver la jugada, que normalmente cuando un árbitro va a ver la jugada porque el VAR le llama normalmente, siempre cambia su primera decisión pero es que se tira minuto y medio viéndola y no lo tiene muy claro tampoco porque oh, estamos hablando de que le va a quitar dos puntos al Mallorca en ese momento bueno mejor dicho le va a dar dos puntos o le va a dar un punto al Mallorca que le va a da, quitar dos al Elche No lo tenía muy claro. Total que al final efectivamente Pita anula el gol afortunadamente por una vez tuvimos algo de fortuna. Hubo justicia pero yo le llamo fortuna porque con el VAR eh, esto es una moneda al aire. Y esta victoria sin duda eh, después en las declaraciones hemos visto la de Pedro Vigas pero la del protagonista Lucas Boyer también merece la pena escucharla José Antonio. Sí, ¿no? fue el gran protagonista del partido. Marcó el gol en el minuto 88. Un golazo porque no deja la pelota ni que toque el césped. El centro es buenísimo. De Gerardo. Gumbau, ya lleva tres goles esta temporada, Lucas Bollet, dos jornadas consecutivas marcando, Mallorca se le da bien porque la temporada pasada ya anotó un doblete y se le ve a Lucas Bollet que cada vez que ve portería para él es una liberación, porque todo el equipo lo está pasando mal esta temporada él sobre todo porque sabe que durante muchos meses ha podido dar mucho más, ha estado lastrado incluso también por las lesiones a principios de año, así que una liberación para él La verdad que sí, fue un final movido eh... Por un momento, estaba muy contento, por un momento vino una tristeza grande porque no lo podía creer digo, no puede ser que esto nos esté condenando de vuelta y, y nada, por suerte después la moneda cayó una vez de nuestro lado y, y podemos disfrutar de, de esta victoria que nos la merecemos tanto nosotros como la gente. Bueno, una victoria que le ha dado tres puntos al Elche Club de Fútbol. ¿Qué hace con esos tres puntos el Elche? Bueno, en términos clasificatorios, la situación lógicamente no cambia mucho porque el equipo sigue a un mundo de la permanencia. Ahora mismo a 13 puntos. El Elche sigue siendo colista con 12. Ya tiene dos victorias en su casillero, por lo menos. Penúltimo es el Valencia, que perdió ayer en el Camp Nou también con mucha polémica. El Valencia tiene 23. Está bastante lejos del Elche. Y con 25 puntos abriendo la zona de descenso está el Almería, a partir de ahí, en 25 puntos está también el Sevilla, el Getafe estos dos equipos son los que marcan la permanencia y después un poquito más despegado el Cádiz con 26 y el Valladolid de Pacheta con 27, que ganó ayer al Español y que va a visitar el próximo sábado a las 4 y cuarto de la tarde el Estadio Martínez Valero pues eh, un poquito más desahogado que si no hubiera ganado ayer al Español, así que va a ser un encuentro muy interesante el del próximo sábado, el primero de Pacheta como visitante en el Martínez Valero Y además creo que habrá una ambiente sano por las calles de Elche porque es uno de los partidos que ha escogido la Peña y la Liga de Fútbol para promover ese turismo deportivo en Elche. Mm, sí, en la Federación de Peñas, en combinación con la Liga, el Ayuntamiento, pues eligieron Hay algunos partidos, entre ellos el, el primero fue el del Villarreal y fue un éxito. Sí, bueno, Valladolid claro. está más lejos, con lo que va a tener más mérito el que se desplacen varios centenares de aficionados del Valladolid. Y bueno, pues no solo vean el partido, sino pasen a, aquí el día, la noche, eh, vayan a restaurantes, eh, prueben la gastronomía ilicitana, compren cosas, en fin. Sí. Eh, se, se pasen un fin de semana por aquí, por Elche. Y además con las temperaturas que vamos a tener, ellos van a pasar de, sí. de bajo cero a estar a 30 grados. Efectivamente. A la hora del partido es que va a haber 30 grados, a bueno, las 4 y ay. cuarto de la tarde. Se, o sea va, que se va a sudar la camiseta. Se va a sudar eh, y yo creo que a los jugadores del Valladolid les puede afectar, porque van a pasar de estar jugando y entrenando a, a pocos grados a venir a jugar a 30 grados. Se supone que el Elche está más acostumbrado, aunque yo creo que también... El, el cambio no lo hemos asimilado uh -huh. ninguno tan de golpe, ¿no? Uh -huh. Así que, bueno, habrá que estar preparado. Y algo importante... <coughs> Eh, ¿A quién recupera eh, Machín para el partido frente al Valladolid? Pues va a recuperar a dos de los sancionados, a Lisandro Magallán y a Enzo Rocco. Papechic todavía tendrá que cumplir otros tres encuentros de sanción y a partir de ahí pues eh, ya vimos la semana pasada como Peremilla, al que todavía le faltan unas semanitas, ya por lo menos está haciendo trabajo de campo, ha pisado ya el terreno de juego, empieza a hacer carreras continuas y Alex Collado sigue también lesionado junto a John. Es decir, que recupera Seguro a dos, a los sancionados, a Magallán y, y también a Enzorroco. Paco, en tu programa Todo Gol de hoy, ¿quién es tu invitado? Hoy vamos a tener a Rodri, que fue eh, seis, seis años jugador del Elche y también capitán. Y que, bueno, <coughs> conoce, además vive aquí en Elche, eh, conoce muy bien al Elche, ese vestuario. Y bueno, será nuestro invitado para analizar eh, qué puede suponer esta victoria, lo que queda por recorrer, el camino que queda por recorrer. Y bueno, pues hasta dónde puede llegar el Elche vivo en esta lucha por seguir en primera división. La verdad es que este fin de semana, José Antonio, es el para es brillante para el deporte ilicitano por el partido del Elche en casa y por la media maratón. Pues sí, tenemos ya las bodas de oro de la media maratón Ciudad de Elche, es la edición número 50 la que se va a celebrar el próximo domingo, eh, unos 3200 corredores van a inundar las calles ilicitanas y, y bueno, incluso estamos viendo en los últimos días como ante esa manera de cerrar las inscripciones que ha tenido la organización un poco sorprendente para esta edición tan especial eh, están habiendo golpes por, por los dorsales que están ya todos agotados, ¿no? Eh, recordemos que la organización sí que permite ese cambio de nombre Ajá. hasta unas horas antes de la prueba, así que va a ser una edición muy especial y, y la vamos a vivir en directo a través de TeleEdge. Por El, cierto, Ross sí. antes de que se me olvide respecto al partido en Mallorca, hay un detalle muy bonito que no hemos comentado Ay, claro. la victoria ha sido dedicada a Pelayo Novo y a su claro. familia Pelayo Novo les jugador Franji Verde que, que estuvo durante varias temporadas en el Elche Club de Fútbol, formó parte de esa plantilla legendaria que logró un ascenso de récord a primera división en el año 2013 y que la semana pasada conocíamos la trágica noticia de su muerte a la edad solo de 32 años. Los jugadores del Elche de Pablo Machín eh, celebraron la victoria sobre el terreno de juego de Son Mois y posaron con una camiseta que ponía Pelayo Novo y el dorsal que él tenía, el dorsal número 8, así que fue un gesto muy bonito. Gonzalo Verdú después Habla a través de los medios del club y decía que en Mallorca el Elche el pasado sábado jugó con 12. Por ese Qué simbolismo que, que Pelayo estaba con ellos. La verdad es que ha sido un fin de semana de reconocimientos. Pelayo Novo en el partido del Mallorca y Manolo Jaén, el fundador de la media maratón, también eh, rindió, se rindió homenaje el pasado sábado. Paco, y terminamos en Mallorca, tú estuviste allí. ¿Hay reconocimientos <coughs> para el Elche Club de Fútbol entre los compañeros eh, entre tus compañeros de la prensa nacional? te comentan, oye, este año el Elche no tiene suerte, oye, qué injusticia la del de partido frente al Betis. Sí, sí que se comenta, siempre te lo dicen, no sé si de manera condescendiente <risa> o porque de verdad lo lo piensan así, pero que el Elche debería llevar mmm, como mínimo 8 o 10 puntos más. Eh, hablan de que, sobre todo el partido del Betis está muy caliente... y hablaban de que el Elche no mereció perder ese partido... y que fue injustamente tratado por, por los árbitros. Eh, también los compañeros de Mallorca reconocían que, aunque estaban fastidiados por no haber empatado uno, pero que el Elche eh, había sido superior. Eh, criticaron duramente al equipo de, de Javier Aguirre. Eh, eh, lo, lo notaron conformista con el empate hasta que marcó Lucarbolle y solo ahí el Mallorca en los últimos seis minutos de prolongación se tiró adelante. es decir que eh, reconocieron el trabajo del Elche y el que estuviera tan, tan, tan lejos de la salvación, ellos consideran que no va a salvarse, que pff, necesitaría pues, muchas machadas como la del sábado, pero bueno, tienen buena impresión de que el equipo para nada se está dejando ir y está compitiendo hasta el final, que eso es lo difícil en esta circunstancia. Bueno, Paco, pues eh, viniste el domingo, ¿no? De Mallorca. Sí, ayer, ayer viniste de Mallorca. Ayer viniste de Mallorca y ¿qué tal el, el fin de semana allí? Bien, muy, a ver, hizo una temperatura fantástica. Tuvimos eh, pues eran 15 grados pero con solecito y la verdad es que allí bueno, eh, eh, hay más extranjeros que, que mallorquines y que españoles yeah. eh, fuimos por una zona de, de paseo marítimo y de calas y es espectacular la vida que hay allí entre eh, gente que pasea, además gente mayor con bicicletas, con perros corriendo, andando eh, con patinetes, eh, hay una vida espectacular bueno. y bueno, la temperatura también es como aquí, eh, ayuda muchísimo Bueno Paco, eh, en tu mochila también si cabemos, José Antonio y yo <risa> Próxima sí, vez os llevo. La... Sí, sí, Y solo le dije que se trajeran saimadas y. Sí, sí, sí, sí. Y no las ha traído. <risa> saimadas y sobras, Yo me las comí allí. Ahí, ahí, ya. No, ay, no ay. me cabían en la maleta. Bueno, pues en A Todo Gol volvemos otra vez a Muy escucharte bien. esta noche y en El Chempunta Tertulia también deportiva a la 1 y 20. Ahí gracias, estaremos. Paco. Gracias, Paco Gracias a, a todos Tengo miedo al avión. También ik quiero saber lo que debo hacer pa cruzar el charco, por eso quiero saber lo que debo hacer pa cruzar el charco. Yo sabría esperar porque el tiempo no me importa, si construyeran un puente de Valencia hasta Mallorca, si construyeran un puente de Valencia hasta Mallorca.